¡Hacemos Más Vale Magazine! Silvia Barayobre Oscar Rodríguez y Nacho Fernández Lirio Locución Natalia Tolava Puesta en el aire Lucía Conde Escuchanos todos los viernes de 19 a 21 por Cítrica Radio 88.5 Hola, hola, ¿cómo están todos? hola, ¿cómo están todos? Yo muy bien, muy bien, pero estoy sola porque Oscar todavía no llegó Así que bueno, vamos a tratar de remar estos primeros minutos entre Lucía Conde Que es nuestra operadora, la joven que maneja todos los botones y yo Bueno, una tarde hermosísima, hoy es viernes, como bien todos sabemos Estamos hasta las 21 horas Eh, ...material hay como siempre mucho eh, y hay mucha tela para cortar de todo lo sucedido durante toda la semana en realidad... Eh, ...noticias últimas, tremebundas eh, que acabo de escuchar en la radio y también haber leído hoy apenas eh, empezó el día... Eh, el acto la movilización la marcha multitudinaria del día de ayer eh, mucho para pensar mucho para reflexionar sobre esto eh, mucho material en realidad en la parte en la última parte de esta primera hora que solemos dedics la a algún tema en especial hemos llamado a este bloque que voy a a tratar hoy las marcas de la historia y voy a hablar sobre sobre la vida de una mujer de una mujer del siglo 19 eh, mitad latinoamericana y mitad francesa eh, una vida muy, muy interesante muy intensa muy intensa siempre a favor de los derechos de igualdad y de libertad para las mujeres Eh, después lo vamos a, a, a tratar También lo tenemos a Ignacio Fernández Lirio Como todos los, los viernes Que nos va a... a al menos a mí me, me ilustra y mucho Y espero que también a todos ustedes Sobre el tema de los deportes Y no solo del deporte fútbol Que lamentablemente es lo que, lo que Por lo menos te escucho yo En la mayoría de los programas radiales Por los cuales incursiono ¿no? ...que mayormente el tema deportivo parece ser el fútbol... ...y hay tantos otros deportes muy interesantes, muy competitivos... ...donde la Argentina tiene eh, acciones eh, destacadas eh, en realidad. Bueno, Ignacio Fernández Lirio nos ilustra sobre los deportes... ...y no solo sobre el fútbol. Y también tenemos a comienzos de la, de la segunda hora este nuevo segmento que hemos llamado... Eh, ...Las Mil y Una Hojas... ...con Julia Butet... Eh, ...alguien formado en letras... Eh, ...muy interesada en los, en los libros... ...en la literatura... ...en las emociones que todo ello despierta... ...y que creo que vamos muy bien con este bloque... ...porque estamos teniendo respuestas... ...ojalá estés escuchando esta parte del programa Julia... Eh, hemos tenido ya respuestas de algunos oyentes como muy interesados en tu bloque eh, y bueno, creo que también va a venir uno de estos invitados especiales eh, no me acuerdo cuál de ellos es porque con Oscar hemos estado eh, comunicándonos a lo largo del día y de la semana no sé cuál de ellos va a venir hoy lo que sí estoy casi segura que no viene esta persona, a mi juicio, extremadamente molesta, extremadamente eh, desagradable, debería decir, que es Willy Rodríguez Beretta, creo, o Berreta, qué sé yo, como siempre confundo su nombre, lamentablemente le pongo o le quito una aire. Bueno, él no viene, él no viene porque... Eh, es molesta, su presencia es molesta Al menos lo es para mí Y yo me lo tomo muy en serio Y de verdad creo que ustedes se habrán dado cuenta Que me enojo en serio, me enojo en serio con él eh, Porque no me queda otra que bancármelo en realidad En la semana les comenté que ha sido una semana intensa intensas noticias Vamos a, a poner ahora un pequeño separador Con algún tema musical Porque creo, creo, lo estoy lo pensando lo estoy percibiendo, me parece que ha llegado o que está llegando, que está entrando este otro este otro integrante de nuestro de nuestro programa, que es Don Oscar, sí, el dueño, él dice que es el dueño, pero vamos a escuchar un tema si se sienta y se acomoda. Dale, dale. Chúname, boludo. Dale, habla. Es que no me dan pelo. ¿Podemos comenzar, por favor? Sali un bote a sufrir Es como Venecia sin ti Camalote va flotando Arrastrado sin paterna. magazine edición verano sol playa palmeras o manguera y pelo pincho con tala como quieras más vale magazine temporada 2018 viernes de 19 a 21 chilla neka si tengo que de Bueno, ahora sí, buenas tardes Llegaste, por sí, fin Sí, tarde, sí, tarde, tarde Bueno, bueno, bueno Y vengo bueno. de cerca, pero se complica, no sé Porque estas cosas que pasan en el conurbano sur de Buenos Aires Pero mira qué curioso Yo te ven? vengo tan lejos Bueno, perdón porque sos potentada, venís en auto no, si vieras lo que es atravesar <risa> Creo que llegaría no, antes o sea, con el colectivo Venía hablando con mi hija y está en Capital Y es un desastre ¿verdad? No, no mal, mal, mal, mal, mal, mal, mal, mal, mal Y por suerte no estamos el día jueves Porque ayer tendríamos sí, que haber si, si, si, si, si, me acuerdo bueno, me acuerdo. cómo vas? bien, por suerte bien, bien, bien, bien, bueno. bien sí, ya más sí, o menos sí, le sí, conté sí, a nuestros oyentes algo acerca del programa de hoy, uh -huh. no me acordaba o no me acuerdo, ahora veo que quien viene es este señor paraguayo o sí, chaqueño, si, hubo un mail de temas que nos ah. pasamos, me parece que me lees, viste, Eso que, no sé, no me querés más vos, ¿Cómo, decímelo, ¿cómo? si no me querés más, decímelo, si sí, no, te quiero bueno, no, decímelo, te quiero, no, pero no me acordaba porque no me suelen ser tantos los reclamo, visitantes eh. que recibimos, pero sí ahora recuerdo que era sí, Moncho, sí, sí. Está, está igual confesé a... públicamente esto eh. sí, confesé bien, no públicamente problema. que no tenía muy muy en cuenta muy muy muy, no muy presente Mirá, ya está. Bueno, ya está. y yo también dije no algo no muy acerca de no alguien en particular, bueno dale no corto, más. corto más, no corto cierro como hacía yo sí. en la primaria o también o sea que es eterna esa expresión, no sé ahora pero en en mi época también se decía. Bueno, varias cosas. Estamos escuchando por hoy. Traje cortinas de mujeres. Ajá. Mujeres cantantes. Bien. este Y bueno, tiene que ver con esto de ayer. Sí, este, sí. Un día de lucha, el día de la mujer trabajadora. Y hemos hablado mucho eso y seguiremos hablando seguramente en el transcurso del programa. Sí, sí. Yo Creo a... que lo amerita, uh -huh. ¿no? Dedicarle, no sé si todo el programa, pero buena parte de nuestro programa sí, a sí. este a este reclamo, ¿no? Sí. de igualdad real, sí. real sí. y tangible, sí. ¿no? Sí. Eh, que sea verdadera esa igualdad uh -huh. entre los hombres uh -huh. y las mujeres. Sí. Exacto. sin dejar de tener en, en cuenta que las mujeres en el mundo conforman un poco más de la mitad de la población uh -huh. del planeta uh -huh. si ¿Sí? un poquito más de la mitad uh -huh. sí, sí, sí. <risa> qué sí. cosa no eso, y ¿no? que ese enorme porcentaje de la población tenga que reclamar igualdad de derechos sí. bueno pero pasa pero en bueno. muchos ámbitos ¿no? si recordamos lo que la cantidad de gente pobre, la inmensa cantidad de pobreza que hay en el mundo y la terrible riqueza en mano de muy pocos. Así es. ¿Mm? Tiene Así que es. ver con todo eso. Eh, entro derecho con una, y que es de esta, de esta semana. Eh, se conoció el procesamiento de 12 exfuncionarios eh, por el tema de Mountain. Aeron Mountain era el depósito de papel, de archivo, de documento, sí. eh, que tenía muchas empresas entre ellas... Un banco que es el HSBC. Eh, en Este este incendio eh, ocurrió en, el, en febrero de 2014, murieron 10 bomberos en el incendio del depósito y este guardaba documentación empresarial. El juez Pablo Omaechea procesó a 12 exfuncionarios porteños y empresarios por la tragedia de Iron Mountain. Algunos de los involucrados hoy se desempeñan en el gobierno nacional. Miráos, fueron 17 las personas procesadas por el delito de incendio culposo seguido de muerte. Entre ellos se, cuenta, se encuentran exfuncionarios de la ciudad, directivos de la firma y el responsable de la empresa de seguridad. Hay una persona que es, eh, hay varios nombres, pero hay una persona que se llama Valesa Ileana Berkowski, que es exdirectora general de fiscalización y control que está procesada por esto. Se encuentra además acusada por otro. ...por otro de estos este, desastres... ...que fue el derrumbe del boliche Meara... Ah, ...eso ocurrió en 2010... Sí, ...la misma persona... ...el 2010 pasa a estar en el 2014... ...en otra causa de este tipo... ¿no? ¿De ...¿dónde están los controles? Eh, en el 2016 fue designada... ...en el Ministerio de Educación... ...posterior al 2014... ¿El Ministerio de Educación de qué? De la, de la ciudad? ciudad de Buenos Aires... Eh, ...dentro del mundo empresarial... ...se encuentran procesados... ...el responsable de la empresa de seguridad de Iron Mountain... Un tal Oscar Alfredo Godoy, los directivos de la empresa Eduardo Alfredo Sueiras, el gerente general Guillermo Lockhart y Ricardo Daniel García, Cristian Castiñeiras, quien debía garantizar el funcionamiento de las instalaciones fijas contra el incendio, algo de lo que se, se supo, que no andaban, los grifos que abren el agua cuando se incendia uh -huh. no funcionaban. Que ya creo que se ha determinado que fue intencional. Sí, sí, sí, sí. por eso son eh, procesados. Uh -huh. eh, fueron responsabilizados los inspectores porteños... ...que también hicieron la vista gorda. Eh, es otro de los engranajes muy importantes. ahí Porque si, eh, si los inspectores se dan cuenta de esto... ...evitan que esto funcione, evita que le den una habilitación. Todos quedaron en, quedaron embargados en sumas que van de 7 a 20 millones de pesos. Eh, recordemos en ese lugar... Entre otras cosas Había cerca de 30.000 cajas Del banco HSBC Guardadas en el depósito 20.000 llevaban el sugestivo rótulo De lavado de dinero Mira que cosa ¿No? Ahí explica mucho de lo que pasó eh, HSBC es un caso de Sweet Leaks, Esos eh, Wikileaks Esos filtrados de, de investigación En el que hablaba del banco JP Morgan, el banco de inversión eh, Hubo un arrepentido argentino Eh, del, del J, eh, JP Morgan acá en Argentina se llama Hernán Arbizu él fue este, uno de los arrepentidos que salió a decir sí conocidísimo, eh, claro, mediático sí, sí muy sí. Él, mediático él confesó en la sucursal de Argentina que contrató empleados de la entidad en la que ya trabajaba para eh, asesorarse sobre evasión ellos contrataron a gente bueno, ¿cómo puedo hacer para evadir? esto lo dijo, bueno, hoy por hoy está procesado está preso en Estados Unidos Y todo esto que dijo acá lo va a decir allá también. Claro. ¿No? O sea, eh, la muerte de 10 bomberos, ángeles, eh, hoy es, no, es, no es nada nuevo decir que no les importa la vida de los demás. No, ¿no? Creo que también dentro de este relato que estás contándonos Oscar o de este resumen vale la pena recordar que desde el año 2007 la ciudad de Buenos Aires está siendo gobernada por el mismo signo político eh, sí, ¿no? que es, va cursando en este momento uh -huh. su onceavo año de gobierno sí. consecutivo uh -huh. el PRO. Sí, eh, no es Cambiemos, sino Pro. No, no. De hecho estaba como jefe de gobierno Mauricio Macri. Así es, así es, así es, ¿Mm? sabes es. qué les comenté hace un rato a nuestros oyentes? ¿Mm? Que venía en el auto escuchando Radio del Plata y hubo una entrevista a la madre de una de las de los jovencitos eh, heridos uh -huh. y a la tía del niño asesinado en la provincia de Tucumán hoy uh -huh. o ayer, no sé cuándo fue esto realmente. Eh, el niño de 11 años fue asesinado por un policía con un tiro en la nuca. Uh -huh. Eh entonces hablaban y los diarios están diciendo esto que se ha dado en llamar la Eh, teoría chocobar sí Ajá, o la claro. doctrina chocobar sí, sí, sí, sí, sí. Eh, chocobar recordemos que es este policía local creo de la de la municipalidad no sé si de avellaneda o de cuál si sí, de avellaneda, de avellaneda, de avellaneda eh, estos llamados pitufos porque tienen un uniforme celeste y blanco uh -huh. Eh, bueno, Chocobar asesinó por la espalda a un joven, Kukok uh -huh. eh, Bueno, esta doctrina Chocobar Que fue de alguna manera señalada, premiada Por las autoridades del más alto nivel de nuestro país uh -huh. Como es el presidente de la nación y la ministra de seguridad Bueno, parece estar reiterándose en distintos lugares de nuestro país sí. Esto le tocó a este niño llamado Nahuel no, Facundo, perdón, me confundí con eh, Nahuel Facundo no El joven de allá del sur nuestro, sí, también sí, asesinado sí, sí, sí, sí, sí. Por la espalda eh, Bueno, un hecho aberrante Un hecho aberrante, según manifestaba la tía eh, un, Una persona muy humilde, por uh -huh. lo menos era lo que parecía A través de su manera de expresarse y el relato que nos, nos transmitió Eh, no no solamente fue dejado en el suelo, porque por supuesto cayó este niño 11 años, uh -huh. repito 11 años. sino que además es estando en el suelo lo pateó la policía o algún miembro de la policía uh -huh. tucumana eh, un hecho aberrante eh, dudo lamento, lamento ser bastante incrédula en esto y bastante poco optimista pero dudo que haga Eh, que haya justicia por este hecho no uh -huh. eh, pero bueno, hay que comentarlo de todos modos y hay que comentarlo aberrante, así sí. como vos traías lo de sí. Iron Man Mountain bueno, esto también es otra uh -huh. aberración bueno, se ha ido Eh no, yo, uno viste cuando fallece alguien otra, que no querés. otra aberración. Bueno, otra o sea, aberración. Yo me hubiese gustado que estuviese más tiempo en este, con, entre nosotros, pero preso Bueno, pero ya era muy. Sí, hijo, sí, ¿no? claro. Bueno, pero uno viste tiene esas cosas de ¿Cuántos esa, años tenía? Mm, 90, no, creo. no creo que algo así. Sí, sí. Estamos hablando de Viñones ¿no? Este, y alguno de los temas que se le dedicó en su momento. Reinaldo Viñone, Re eh, sí, El, sí, el sí, último, sí, el último presidente de dictadura, de la dictadura de, militar, por supuesto. Eh, así que para Viñoni y para toda su gente, para pues hay gente que viste se, se conmueve con esto sí, y sí. que le dan pésame a la familia y todo, le dedicamos a este tema de los caballeros de la quema. ¿Estamos? Sí, dale. Sí, sí. historia de la Argentina de colocación de pavimento. Y en enero volvimos a batir récord con el cemento. Lo hemos decidido. Por eso el país creció en el 2017. Y para crecer en el 2018, algo que no pasaba hace muchos años, porque no solo el récord de cemento, hemos tenido récord de venta de autos, récord de venta de autos usados, muy buena venta de motos, récord de venta de camiones. ¿le escuchas? si que lindo, ¿como le va Moncho? ¿lo reconoces? ¿pero ¿eh? como para ¿eh? no reconocerlo? el bicho feo ¿verdad? ¿Eh? el bicho feo sí, sí, no me sale, sale si porque si se me sale la ventadura, lo hago mucho porque se me sale la ventadura tengo floja la No me gusta le gusta yo, no me gusta la imagen de los dientes, se al vamos al tema, le conoce en Pitoway, claro. El pito y, y después se le hizo el, el bicho feo también. Bicho feo, ¿Eh? Canteveo, claro, y ahora agregó el, no, el pito güey. realidad el pito ¿Eh? güey. De, de origen según el, el, la leyenda este, el, este que estamos escuchando un tema que se llama así, el pito güey. Que le, le hicieron, el saco le sacó este tema. Eh, es otra otra relación, ¿verdad? Bueno, vamos al, al tema este. Si puede hablar despacito, porque eh. entre la dificultad no ver, con los ¿Sí? dientes ¿Eh? y claro. la tonada paraguaya se me hace difícil ¿Eh? entenderlo. Bueno, ¿sí? Claro, bueno, la vamos a vamos a hacerla de, de paso paz. las cosas. Eso ¿sí? es. Me parece que le habla así, está ¿eh? muy, muy bien. Muy bien. Bueno, el grito agudo este animal, ¿verdad? Y prolongado, le da el nombre de pito güi, 20 güi, y güi, ¿eh? Sacó el güi. Parece que dijera güi feo, güi control, claro. Y en realidad nosotros le, le conocemos al pito güey, pito güey, y la gente dice, güey, güey, chupiro güey, le dice, ¿por qué? Porque le trae la mala suerte, ¿dios? ¿sí? Dice que anuncia los embarazo lo embarazo de la familia que no, no son deseados, güey. O entonces cuando una, una mujer grande así tiene una hija, digamos, ¿sí? o un hombre grande tiene una hija, no quiere y pasa al el bicho feliz, güira, le empieza a tirar cosas. Ah, oh. sí, claro, yo soy super. ¿De dónde se dice? superstición. ¿De dónde es? Este de, de, de, de, de, de, de, de, de todo, de todo baita, una país. leyenda del litoral, ¿verdad? Ah, es oriundo del litoral. Ah. Sí, claro, yo le traigo leyenda allá, y ¿Y la leyenda ¿La, la ahí. Y la estoy contando. Escúchenme es ¿no? la entrada, digámoslo, la entrada de la historia, ¿verdad? Sí. Eh, bueno, esto resulta, ahí le gusta yo arranco con toda la historia así resulta que un día y bueno ahí había una anciana ¿verdad? así vieja vieja ¿verdad? como 100 años tenía vivía en la orilla de un espeso monte y tenía dos muchachos que la había criado de chiquito ¿no? era un huérfano, lo, lo recogió así le dio a comer de chiquito ¿verdad? y bueno y estaba pues ya no podía hacer nada porque estaba muy viejita la, la mujer esta y estaba todo el día en la, en la casa ahí Este, y lo, los chicos la tenía aquí por acá y por allá y le traían la comida, uh -huh. le pescaban las cosas, este frutas, todo ¿Eran sí? chicos o ya eran Ya eran jóvenes? bastante grandes, grandecitos. Ah, porque con una madre grandecito. de 100 años. No, no, ella la encontró tirado ahí, le, le, le crió, ¿verdad? Uh -huh. No era ni no hijo de ella, era uh -huh. criado criaba así, así nomás. Bueno, este, el, el, el vicio que tenía esta mujer era el tabaco, ¿verdad? Él fumaba todo el día, estaba, no tenía nadie que hacer bueno, en el litoral las mujeres son muy ¿Eh? fumadoras claro, sí, sabe, sí. yo tenía una abuela, ¿verdad? Que eh, compraba la, la hoja esa de tabaco Claro ¿Eh? Y la abuela estaba enrollada, vio, le, le, le, le, le, le ponía la saliva Bueno, tabaco puro No, fue, ¿eh? claro, <risa> no, sabe, no me daba un beso, yo no quería hacer nada No me imagino no, el, el dolor, dolor, dolor, claro. Claro. Bueno, el vicio de esta mujer era el tabaco Y a ella, ella, ella le agradaba además fumar, ¿verdad? Y eh, había un pito, un pitito, un pito de palo se le dice, ¿no? Y él fumaba ese pito de palo, que no era tabaco, ¿verdad? Era un pito de palo porque no había ni pal tabaco. ¿Pito de palo? Un pito, palo? Claro, un palito. Ah. Por el jugaba un palito en la punta, ah, fumaba ¿verdad? fumaba eso. Fumaba un palo, claro. Y bueno, le armaba con lo que podía, le hacía una especie de cigarrillo, ¿verdad? Y andaba todo el día, y esta mujer de pelo blanco, ¿verdad? tenía una vincha sucia. Siempre sabían chano del pelo, no solo sacaron la cabeza, ¿verdad? No se solo sacaron nunca. Qué personaje. No, un personaje eh. es raro porque lo, los chicos en un momento ya se empezaron a casar. Voy pues a empezar el tapito güey, pito güey, ¿y sabes qué quiere decir? No. Pito apagado. ¿Pito? O, pito, ¿Pito? pito. apagado, o sea, el pitillo ese el el el, el, el, cigarrillo. el cigarrillo, ¿verdad? Ah. Ese estaba apagado. Entonces ahí está, eh, pito güey, pito güey, y así fuerte ¿sí? y los los, chum, los muchachos ya estaban podridos, digamos, ya no que esa semana. O sea, tata, nada que, que pintaba casi como una bruja sí, señora, sí, pero le ¿no? sí, tenía esas esa cosas que era, medio, lo tenía medio más raro. Y bueno, en un, una mañana dijo, bueno, uno de los chicos dijo, no, ya me tiene podrido la esta vieja, no, vamos a ir, vamos a dejarla ahí que se arregle como pueda. No diga, y otros ah, tata, hay uno va a castigar, no sé así, uh, bueno, que sí, que no quería no crió, que se... bueno, se termina enojando un día y dice, "Bueno, mi tía, mi tía podrido. No hay donde comer", ¿verdad? Y se fueron La dejaron abandonadas Oh. Y bueno, ellos se fueron caminando, se fueron, se fueron. Eh, ya está listo, ya, una, bueno, ya está, se terminó, qué sé yo, está, no, estamos libres por fin. Y, y, y escuchan por ahí en el así en el medio del monte, ah. Pito güey, pito güey, dice, ¿oíste? oíste, oíste escucha, escuchaste lo que dijeron? No, no pasa nada. Bueno, seguimos caminando otra vez, por todos lados se escuchaba. Ah, pito güey, pito ah, güey, y empezó a ah, venir un animalito. Empezó a venir un animalito, la mujer estaba tenía los dedos todo por supuesto todo arrugado, yo porque es vieja, y finito, y vio un animalito que tenía la la pata finita, y agarraba una rama, Mira y parecían los un, y sí, claro. Sí, por supuesto, Sí. Ay, la, la, la historia te. ¿Por qué haces ese ruido? ¿Eh? ¿Por qué haces ese ruido ustedes? Sí, claro, sí. sí, sí ah, ay, no, pues sí. mucha risa. No, no, de mí, el... no. hablamos así. No va a escucharla la, la, la gorrani. No, Lucía. Pues se el espíritu de la anciana esta. Era el espíritu de la, de la anciana, ¿verdad? Estaba sentada en un estaba para una ramita agarrada con los dedos ¿tú? y le hacían acordar a la vieja que estaba agarrando un, un pito, un, un petillo ¿eh? y eh, con la nariz punteaguda la anciana y que más tenía una franja en la cabeza como si tuviera ah, la, lincha la lincha la vieja, vieja. Claro, claro, por eso era gris, gris de mugre, era blanca ah. en un momento de gris y bueno, cuenta que el paja ese no lo dejó, lo, lo, todo el día le hablaba, le hablaba, le gritaba pito, güey, pito, güey. y los pibes se pusieron mal y se terminó muriendo el pajarito y, no, ellos, ellos se terminaron enloquecidos no sabían para dónde bueno, se perdió en el monte eh, digamos que lo que habían hecho de abandonar esta eh, mujer pero bueno, eso fue la... como cómo decirle... fue la venganza o sea, como la venganza de esta siniestra anciana claro, convertida claro, claro. en un bicho feo. Era un pájaro, un pajarito. Bicho feo. Era claro, un bicho feo, claro. Claro, porque le digo, pintaba como una moto, no, no, ¿no? sí tenía todos los aspectos, digamos, el aspecto, claro. digamos. El aspecto, o sea, si quiere decir la cara, la forma de es ser. Sí, sí, ¿verdad? sí, entiendo, Bueno, entiendo. por si no entendía. Yo. Una leyenda, yo le diría que dentro de lo que habitualmente son las leyendas de nuestras provincias ¿Eh? Eh, que son tan tan poéticas, tan llenas de un relato de amor y de eh, no, y de, eh. de, de, de cosa entrañable eh. y de ternura Debería decirle, Moncho, que esta leyenda que hoy nos trajo es como un poco dura, ¿no? No, que hay más leyendas, sí. Que es sea, un poco la dura. La de Lovisón, no sé si sí, le traje sí. la de Lobisón de no, Mario. No, la de es muy conocida, Alma. la del séptimo hijo. Sí, sí. Claro, claro, el otro, el, el pomerito, bueno. ese también le traje, ese no ¿eh? sí, es. Sí, sí, sí, también. Es un... Pero bueno, la voy a recordar, bueno, ¿no? Porque ven, el, el, el, el bicho este, yo, a, mí no, a mí no me gustan mucho a las aves, le confieso. Eh, no, pero este bicho feo, bicho feo, bicho feo. Eh, lo escucho incluso Donde ¿Eh? vivo yo, escucho claro, Usted oh, vive en la capital, ¿verdad? Yo vivo en la capital, ¿En la pero en Núñez, pero hay pajaritos Todavía ¿Eh? hay pajaritos Y, eso, hay y algo ahora de... me voy a acordar Cada vez, vez que escucho el video Es esta eh, vieja pico... fea ¿Sí? Yo lo claro, creo. ¡Qué cos! Bueno. ¿Visto a vara? fe. Sí, qué, qué leyenda tan curiosa. Bien, le gustó, bueno, Tiene bueno, bueno. algo más para no, no, decir, si no no le quisiera, damos. No vamos a escuchar un, un tema que se llama ya me voy. Bien. Muchas gracias, bueno, eh, hasta la próxima. chau chau, chau. Magazine. Nuevo día, viernes de 19 a 21. Nuevas secciones, nuevos personajes, nuevos columnistas, nuevos... Bueno, somos los mismos de siempre, pero mejorados. cero a empezar, mejor dicho Oscar, si ¿sí estás uh -huh. de acuerdo algún sí. pequeño comentario sobre este acto de ayer que no fue solamente en nuestro país en nuestra no, ciudad claro. fue en muchas otras ciudades de la Argentina y en muchas otras ciudades del mundo uh -huh. eh, y tan multitudinario como las fotos que hemos visto de lo sucedido ayer en nuestra ciudad capital eh, Consignas hubo varias Oscar, hubo toda una preparación previa no para este acto, como para aunar criterios, aunar uh -huh. consignas en realidad, eh, la que recorté y creo que era la que venía en la columna primera y central uh -huh. en su enorme pancarta, digamos decía aborto legal ya, uh -huh. basta de ajustes y despidos. Eh, Todas las consignas tenían algo para reclamar, eh, o mucho para reclamar. Eh, el, lo que aunó esto era, eh, creo que fue en realidad, eh, la unión en contra del sometimiento político patriarcal ¿no? sí. y la unión en contra de la pauperización macrista o por uh -huh. lo menos del actual uh -huh. gobierno a la cual está llevando a muy muy buena parte de la población de nuestro país no se escuchó Oscar esto que se ha dado en llamar el hit del verano sí, pero sí, con sí. una corrección en cuanto al trato hacia el presidente de la nación y se cambió la palabra que quizás era la más eh, la más eh, odiosa mm -hmm. o fuerte y en lugar de usar la palabra puta se la cambió por yuta con mm -hmm. lo cual era Mauricio Macri la yuta que te parió sí. eh, me pareció correcto en realidad Eh, uh -huh. Suena más o menos igual sí, sí, Y será. no no deja de ser La intención eh, es muy, muy parecida eh, La intención clara Acerca de lo que viene sucediendo Con las fuerzas de seguridad no Puntualmente sí, eh, sí. La marcha fue toda una una definición política y de criterios Oscar, uh -huh. a pesar del enojo Absolutamente infantil E hipócrita de la Ministra de Seguridad de la Nación Diciendo que cuestionó Hoy lo decía uh -huh. Que cuestiona el tinte político Que se le dio a esta marcha no Como si Como es... si no tuviera Mucho de política Como no? si no si, no, tiempo, no, no, si la política es La razón sí. cotidiana de la vida De cada uno de nosotros Y estamos atravesados uh -huh. por ella Y a todos ados por las diferentes ideologías claro. sí creo que vale la pena destacar que estuvo ausente la policía Oscarcar uh -huh. sí sí y por sobre todo la policía de macri uh -huh. la de bullrich sí. y la de la reta claro, ¿sí? la de la claro, policía de, de la, la ciudad, ciudad. Sí, sí, eh, sí. esto es como para destacar y también para destacar que no hubo eh, situaciones de cierta violencia al finalizar el acto y al comenzar la la digamos la la separación como no me sale ahora la palabra cuando se desarma una gran concentración ajá, como estacent la desconcentración sí, sí. que hubo hubo en eh, en anterior marcha y en la anterior hubo algunas uh -huh. eh, situaciones de cierta violencia eh, Tanto ejercidas por las fuerzas de seguridad como respuestas de las mismas manifestantes ¿no? uh -huh. eh, Una de las consignas que, o de los cantitos que me pareció muy, muy interesante Por eso lo recordé es A ver Mauricio, a ver si nos entendemos Las mujeres nos morimos por abortos clandestinos Salimos a la calle, salimos a luchar Por, amor, por aborto libre, uh -huh. seguro y legal. Claro, claro. Eh, el tema del aborto, y que fue el tema de la última semana, desde que el primero de marzo el presidente avala el tratamiento de este tema uh -huh. en el Congreso de la Nación, es eh, quizás el tema que más, más, más, más, más, el eh, litros de tinta ha llevado y más minutos en los medios y por supuesto en la organización de esta marcha y en la marcha en sí misma no eh, el tema del aborto uh -huh. era el sí, tema sí, por sí, excelencia sí, sí, sí. el aborto legal eh, gratuito uh -huh. y para todos exacto Eh, bueno, mucho hay Mucho hay para seguir cortando uh -huh. De esta marcha, uh -huh. Oscar Pero si querés seguimos en la segunda sí, hora Sí, dale, dale sí, eh, sí, sí, sí. Tengo partes del discurso Que lo leyó esta locutora Daunes Liliana, Liliana Daunes, sí, Downes, muy comprometida con el movimiento Muy sí, comprometida sí, sí. ¿Te acordás que una vez la entrevistamos uh -huh, en otra en radio? En otra sí, radio sí, sí. Que venía justamente de un acto de estos, Claro, exactamente eh, Sí Recuerdo incluso que yo tuve Como algún pequeño disenso Con su postura uh -huh, ¿no? uh -huh. Con respecto al feminismo eh, Bueno, el tema de los despidos El ajuste El aborto legal, seguro y gratuito eh, El haber ido para parar Digamos con las violencias Femicidas uh -huh. y las transvestidas Travesticidas Y las violencias uh -huh. económicas Estatales que, según el decir de este discurso, eh, sustentan no a esas violencias sí, femicidas sí. y travesticidas. Eh, el discurso fue, yo diría que redondo, Oscar, uh -huh, uh -huh. mayormente creo que todos o todas las organizaciones que con, construyeron este acto de ayer estuvieron de acuerdo. Uh -huh. ¿no? Eh, no, no hubo grandes disensos, lo cual me parece... Inteligentísimo. muy bien, sí, sí, Y sí, sí. prometedor, claro, prometedor. Claro, claro, porque prometedor. hay puntos fundamentales en lo que coinciden y bueno, hay que, hay que ir por ellos y el disenso en este tipo de marchas no, no no me parece que sea constructivo, más que nada porque hay algo más importante que es esta ley y muchas otras sí, que hacen sí. falta también se habló y a viva voz en memoria, verdad y justicia no uh -huh, claro habló claro. de ello y de eh, se hizo uh -huh. mención a, eh, a las hijas de los ex viste, uh -huh. genocidas sí. que han han salido últimamente sí, sí, sí, sí, sí, sí. alguna de ellas a decir eh, su posición clara uh -huh. y rotunda uh -huh. en, en contra o en una posición absolutamente enfrentada a la que tuvieron sus padres ¿no? sí, sus eh... apropiadores o sus padres directamente <coughs> sí, sí. Sí, sí. las hijas de los uh -huh. genocidas claro función, también no, sí, no, sí, no sí. recuerdo cuál que eh, eh, se propuso cambiar el uh -huh. agido, sí, exacto, sí. así que bueno hay mucho mucho mucho material para seguir recortando entre todos uh -huh. con ustedes nuestros oyentes y entre nosotros Haciendo lo que había que hacer. Y eso es lo que hicimos. Hago que lo sea posible. Que los presidentes sean inteligentes. Si no te diste cuenta porque soy invisible. Ese crecimiento invisible sucedió. la luna. Las marcas de la historia. Propias y ajenas. Las Marcas para conocer, para retener, para pensar. La rueda de la historia no se detiene jamás. Vamos a hablar de una, tal como les anticipé hace ya un rato, al comienzo del programa, cuando estaba solita porque don Oscar no había llegado, eh, vamos a hablar de un personaje histórico, de una mujer que vivió en el siglo 19 en realidad, eh, mitad latinoamericana y mitad francesa, eh, llamada Flora Tristán. Había... Uh -huh. eh, Todo el material que voy a compartir con ustedes lo obtuve de una tesis eh, de una tesis eh, escrita por luciana guerra en el año 2014 eh, para la obtención de su título de grado de licenciada en filosofía uh -huh. en la Universidad Nacional de la plata. Uh -huh. Eh, con lo cual es un texto muy, muy largo, claro, Oscar claro. Y de muchísima investigación uh -huh. histórica uh -huh. Y política, y sociológica, y filosófica eh, Pero bueno, me parece que hay que ser honesto Y decir de dónde uno obtiene claro, En este claro, caso yo claro. tuve el material eh, Nos dice Luciana Guerra que el proyecto político expresado por Flora Tristán en sus escritos tiene un valor incalculable. Si bien en cada página se revela el lúcido pensamiento de la mujer que sentó las bases del feminismo socialista, uh -huh, uh -huh. resulta ineludible señalar que es en su experiencia de vida, en sus acciones y en sus deseos indómitos donde encontramos las claves para comprender esto el alcance de su voz transformadora eh, el padre de Flora era un noble peruano Oscar uh -huh. Mariano Tristan eh, era un noble peruano primogénito de una familia española radicada en Perú uh -huh. obviamente sí. y su madre Anne-Pierre Lesné de nacionalidad francesa provenía de una familia de clase media francesa Ajá. Anne y Mariano se casaron en una ceremonia de carácter religioso carente de todo valor legal uh -huh. no, S claro, claro carente de sí, todo sí, sí. valor legal cuando Flora tenía solo 4 años es su papá Mariano muere sin haber regularizado el matrimonio con su uh -huh. madre Anna Este hecho va a tener consecuencias enormes, claro, Oscar, claro. enormes... ...en las condiciones de vida de Flora, uh -huh. como... ...y vamos a volver a nombrarla como pionera del feminismo uh -huh. socialista. Eh, socialista en el sentido de poner a la par los reclamos de las mujeres... ...a la par de los reclamos de claro, los claro. trabajadores... Eh, la opresión de uh -huh. las mujeres equiparada uh -huh. a la opresión de los trabajadores sí. Sí, ¿sí? Sí, sí, sí. Eh, fue hija natural entonces uh -huh. por más que los padres habían tenido eh, se habían Cazado casado en una ceremonia uh -huh. religiosa sí. para las leyes del momento fue una hija natural uh -huh. mujer claro. Uf, claro. sin recursos económicos en 1800 Sí, eh, eh, uh -huh. te voy a decir después la fecha en la cual vivió, o vos si querés la podés sí, buscar allí. Sí, nació en 1803. 1803, uh -huh. imaginemos sí, sí, esto. Sí, sí. Ah, sí, claro, porque uh -huh. eh, era el principio del siglo claro, del siglo claro. 19 y murió mm, bastante joven, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Eh, pero ahora eh, Oscar nos cuenta bien los datos esto Sí, 41 eh, años murió, es muy joven. Biológicos. Uh -huh. Eh, imaginemos entonces hija natural, mujer y sin recursos económicos uh -huh. esto obliga a que su madre la obligue a casarse civilmente ahora claro, claro. con André Chazal claro. apenas no tenía 17 años uh -huh. Flora y esto se hizo bajo el marco legal del código napoleónico de uh -huh. 1804 que instituía ...con autoridad de ley... ...la eterna minoría de edad... ...para la mujer casada... Uh -huh. ...¿qué quiere decir esto?... ...tuviera la edad que tuviera... Sí. ...una mujer era menor de edad... ...en cuanto a sus uh -huh. derechos... Claro, ...¿sí?... ¿sí? sí, sí, sí. Eh, ...esta mujer entonces... ...eterna menor de edad... ...debía prestar obediencia... ...a su marido uh -huh. o su tutor... ...a cambio de protección... ...que era lo que... Eh, ...Flora no tenía... Uh -huh. ¿Mm? En ese contexto, Chazal, André Chazal, el marido, legitimado por las leyes patriarcales del momento, hizo uso de la violencia sexista para perpetuar su poder de una manera extrema, Oscar, mm. extrema, para perpetuar el poder de marido, amo, de esposo, sí, dueño, no sí. sobre el cuerpo sí, casi, de flora. Casi como un esclavo así es uh -huh. así es sobre el cuerpo sí. de flora tristán sí. no violaciones conyugales uh -huh. instigación a la prostitución maltratos físicos y psíquicos de todo sí. tipo eh, también maltratos a sus dos hijos hasta un intento de asesinato con un arma de fuego uh -huh. cuyas balas afortunadamente no lograron terminar con la vida de flora pero sí logró el o lograron terminar con esta pareja o con este uh -huh. matrimonio A partir de allí, Flora sumó a su condición de hija natural De mujer sin recursos económicos La condición de separada Claro, claro, en esa época Imaginemos, claro. ¿no? Eh, y fue a partir de este último acto de violencia uh -huh. extrema Del entonces marido ella misma dice en uno de sus libros, Flora, esta sociedad organizada para el dolor, en la cual el amor es un instrumento de tortura, no tenía para mí ningún atractivo. Estaba unida a un ser vil que me reclamaba como su esclava. Oh, dice Esas reflexiones me causaban gran indignación Maldecía esta organización social Que opuesta a la providencia Sustituye con la cadena del prisionero El lazo del amor uh -huh. Y divide la uh -huh. sociedad entre siervos y amos sí. Para decirlo en los términos quizás actuales uh -huh. Entre mujeres y hombres Siervos sí. uh -huh. y amos uh -huh. Se separa, te dije, de este marido amo dueño a pesar de las tremendísimas presiones sociales y de las prescripciones legales que había en aquel momento sobre las mujeres casadas. ¿no? Claro. Esto estaba absolutamente claro. prohibido. Eh, a pesar de todo esto, Flora se separa. La compleja situación de violencia, sigue diciéndonos la autora de esta tesis, en la que se encontraba luego de separarse de Chazal, Flora se ve en la necesidad de abandonar París. Sí, porque, bueno, eh, Flora, recordemos que se va con hijos, ¿no? Se va, y bueno, eh, tuvo con este sujeto tuvo tres hijos, dos varones y una niña. No, no, no. Uh -huh. Eh, se va con dos de uh -huh. ellos el, el primero creo que falleció No mucho después de haber uh -huh. nacido Pero se va con dos Eh, bueno, se ve obligada o, o en la necesidad extrema de abandonar Francia, París uh -huh. En varias oportunidades, incluso en la necesidad de adoptar un nombre falso claro, ¿no? Para claro. no ser condenada por los innumerables prejuicios sociales Y para que este hombre, André Chazal, tampoco le encontrara y la reclamara como su esclava ¿no? uh -huh, claro. eh, Entonces toma la decisión de viajar a Perú con la intención de reclamar la herencia paterna, claro. porque su papá había sido peruano. Uh -huh. Esta experiencia eh, de ir hacia Perú, un viaje en un barco que tardó creo que 5 o 6 meses para llegar, uh -huh. eh, esa experiencia es la que dio lugar a sus diarios de viaje publicados bajo un título «Peregrinaciones de una paria». Eh, este este libro apareció en 1838 En él queda plasmada Pero magistralmente Podríamos decir las críticas A la forma de vida de su propia uh -huh. familia Que representaba la oligarquía criolla peruana Uno podría decir ¿Se habrá metido de Guatemala en Guatepeor? <risa> es muy probable claro no sí. Muy probable claro. Dice ella en ese libro es costumbre la propia Flora es costumbre en Perú entre las mujeres de clase social alta que cuando llegan a una ciudad en la que son extranjeras permanezcan en la casa sin salir durante todo el primer mes a fin de esperar visitas transcurrido este tiempo salen para corresponder a su vez la que, ah, la que han que recibido es, ¿no? claro, claro. Claro. mi prima Carmen estricta en estas reglas de etiqueta me dio instrucciones exactas sobre ellas creyendo que yo les prestaría igual importancia que me sometería a ellas sin omitir detalle alguno, no la conocía no, Flora, creo que, no, no, creo que no. no pero en estas circunstancias del yugo de la costumbre me pareció demasiado pesado y decidí liberarme hay sufrimiento donde hay opresión uh -huh, y opresión uh -huh. donde el poder de ejercitarla existe en Europa, como aquí, uh -huh. las mujeres están sometidas a los hombres y tienen que sufrir aún más su tiranía. Eh, todo esto lo dice en ese libro que te comenté, Peregrinaciones de una Paria, que es el sí. relato de ese viaje que hizo desde... Eh, que hizo al Perú y uh -huh. que duró o que estuvo desde abril de 1833 a julio de 1834. Permaneció en Arequipa, una ciudad peruana, uh -huh. eh, siete meses allí, luego pasó a Lima, dos meses. Y bastaron estos tiempos, bastaron para que pudiera dejar este libro con... ...siendo uno de los... O, o, ...o mostrando uno de los momentos decisivos... ...de la historia peruana, ¿no? Los primeros años de la República... ...quedan o quedaron reflejados... ...en este libro... ...hay un nuevo libro, un otro libro... ...de ella que se llama... ...Paseos en Londres, de 1840... ...porque... Eh, ...varias veces... ...viajó a Londres, cuatro uh -huh. viajes... ...hizo entre mil... ...entre 1836 y 1839... Dice en este libro Cuatro veces he visitado Inglaterra Siempre con el objeto de estudiar sus costumbres y su espíritu En 1836 la encontré sumamente rica En 1831 lo estaba mucho menos Y además la noté sumamente inquieta a Inglaterra ¿eh? En 1835 el malestar empezaba a dejarse sentir en la clase media Así también como entre los obreros en 1839 encontré en Londres una miseria profunda en el pueblo La irritación era extrema y el descontento general eh, Ubiquémonos que estas cosas están siendo dichas, observadas y relatadas o transmitidas por escrito Por esta mujer que tanto, tanto padeció a lo largo de su vida Por eso eh, a mí me, me, me pareció Oscar y me sigue pareciendo que su vida es tan intensa y tan rica que quise dividirla en dos partes. Mm, sí, claro. Así que vamos a dejar bien. un suspenso sí, sí, hasta sí, la sí, semana sí, sí, próxima sí, sí. para continuar sí, sí, sí. con la vida de Flora uh -huh. Tristán, pionera, pionera, insisto, del feminismo socialista. Bonitos no llores, pena, Ojos bonitos no llores, ni tengas pena ni sufrir Ojos bonitos no llores, ni tengas pena ni sufrir Llorarás cuando me muera, cuando remedio no tengas Llorarás cuando me muera, cuando remedio no tenga Por qué tanto entrano lloras atormentas nuestra vida Por qué tanto entrano y lloras atormentas nuestra vida Tus lágrimas derramadas cuando me lleve la muerte Tus lágrimas derramadas